Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Nosotros lo que sí podemos hacer y ya estamos haciendo es remover todos los obstáculos que se encuentran en el camino, con la visión de hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Porque la Argentina, los argentinos y sus empresas tienen todo lo necesario para competir de igual a igual con los mejores. Sabemos cómo hacerlo y no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. Por eso, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.